Thank mm -hmm. you. Por si aun la me jare na, no me jare na, no, no me jare na, no, no me jare na. No, no no. Amakalana nu no saba parli